La presión rock Bienvenidos a la segunda hora. Esto que se llama la presión rock. Ahí hemos arrancado con Mega del Hangar 18. Que como te veníamos diciendo, me, me me Mega de Bien Argentina. Así que tenemos info para eso. ¿vale? Sí. Arrancando la segunda hora con mi hermana Rochi. Y vamos a ver si podemos sacar al director de la radio para que salude Ayer fue el, su cumpleaños, digo. Yo... Un saludo grande para el amigo, eh Sí, sí, sí, así Un que nombre. fue el cumpleaños A ver si anda por ahí, si nos está escuchando Igual en que pasa estaba comiendo Así que buen provecho para Chapita A ver si nos está escuchando y si puede hablar con nosotros Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos Aquí estoy escuchando La Presión 2 Y bueno, muchas gracias por dar llamado Pero muy bien, eh Muy bien, muy bien, muchísimas gracias a Chapi, bueno, por la buena onda, eh, le, bueno, siempre acá dándonos una mano, apoyándonos desde el primer momento, y bueno, acá le mandamos un gran y fuerte y gran abrazo a Chapi. Ayer sí, fue cumple. cumpleaños, feliz cumpleaños Chapita, así que vamos a ver eh, acá el programa también dedicado para vos, así que a ver qué, ¿qué, qué está haciendo ver Chapita ahora? Feliz gran cumpleaños. ¿eh? Ahora estoy acá en la sobremesa, acabo de comer el frío con Tuco, acá con mi uh. señora, con Camilo, y acá estoy escuchando la radio. Arriba, ¿eh? Arriba, bien ahí, ¿eh? Ay, qué rico, encima. Y saludo para Camila, bueno, y... Bueno, espero que haya pasado muy lindo su cumpleaños el día de ayer, chapita. Sí, sí. La pasé muy bien, gracias a Dios, con mucho... En el Facebook, no sé lo que fue el Facebook. Eh, todo, ¿eh? De, de Brasil, de Brasil, de todos lados. Artistas, cantantes, muchos cantantes me de, de, de ayer. Ah, la Por miércoles. Parte. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí, chapita, bueno, te felicito y bueno, por muchos años más y que la haya pasado muy lindo. Siempre vigente el Chapi, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Así que bueno, feliz cumpleaños de parte de la presión rock. Bueno, yo te voy a estar saludando el martes en lo que es El expreso, ¿eh? Y bueno, te cuento que, bueno, fue una semana muy importante porque el lunes cumplí mis 22 años en la radio. El domingo fue el día locutor. Eh, Qué más, la semana de usura y mi cumpleaños. Bien, ahí todos los días. Che, ¡Feliz, feliz cumpleaños! Sí, feliz, feliz al locutor. Es verdad, también. Feliz. Ah, bueno, no, yo no. lo dije el martes, yo lo dije el martes. Bueno, chapita, nos estamos viendo y bueno, que lo pases bien hoy a laburar seguro en Morena, así que vamos a estar viéndonos ahí. Un beso enorme de, de parte de Agar de y, y mía y bueno, que termine y saludo para tu familia. Muchas gracias y aguante la presión. Wow. Yeah. ¡Ejeje! Eh, eh, eh. no, sí, sí, papá! ¿Qué tenemos, Rich? Eh, bueno, para el mensaje, va si me dejabas. Te va a colgada yo. Dice, hola, la presión Rock. Dice, me pasan un tema para las Tucumanas. Dice que están de vacaciones. Un tema lindo para Isabel y Jorgelina. Feliz cumple para Joana y de toda su familia. Dice Héctor Poplatino. Eh, Saludos para todos, eh. Ahí está. Dedicado, Héctor. ¿eh? Es verdad. Un besito no para me Soy Héctor, que lo quiero un montón, ¿eh? Saludos y acuérdate que sos la Rockchi, ¿La Rockchi, Sí. La... No, para Rockchi. Chi. Bien, soy. Bien, ¿Quién puede ser? Y, el y blusero. Me lo, lo puso el sábado pasado. Ah, bien. Te voy soy a gustar. Soy la Rockchi, La Rockchi de la... La presión de pasado, rock. De la presión rock. La, después soy la Rock Chi y los martes. <risa> Entonces no te olvides 11 38 84 43 96 11 38 84 43 96 Para los mensajitos En lo que es Malvinas 939 ¿eh? Y la otra vía de contacto La presión Arroba live.com.ar Live con B corta obviamente sino en facebook.com Barra la presión con dos S Y si querés entrar al blog Para escuchar este programa Los anteriores Podés entrar en LA-mediopresión.blogspot.com O mucho más fácil Entrar en Google Y poner la presión Chau Dos segundos 2 segundo dice hola chicos, dice soy María de Ponte y se me pasan a un tema de Alma Fuerte Porfis. Uy, o se lo pasamos en la primera, pero bueno, te lo dedicamos para ella, no si escuchamos. Si no lo escuchaste, entra, entra el blog y lo vas a escuchar. Igual se lo dedicamos, así que cuando lo subamos por favor escucharlo. Bueno, la gente pidió Pantera. Hace rato que viene viviendo Pantera. Tengo un espectacular tema para pasar. Ay, ah, no sé si no viste un videito que anda dando vueltas. De un nenito, un bebito? Ah, yo no fui a bebé. No, no, no, eh. hay, ah. hay un bebito que da un videito que está un nenito, un bebé. Que está sí, lo vi. Es tema de Pantera. Lo, lo vi. Es impresionante. Es escuchando la presión, saludos y eh, para Chapita que siempre lo escucho de parte de DJ Yo. Bien ahí grande, ¿eh? Bueno. Si no te gusta el rock bajar volumen? Bajá pero, pero no lo vamos a hacer. Vamos no, no, a no. subirlo, ¿eh? Bueno, escucha Pantera, ¿eh? Porque no suele...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 Pasado Pantera. Ahí quiero mandar un saludito para la familia Rodríguez que está escuchando, a la familia de Yayo. También eh, para la gente de Córdoba, para Claudia, Marcelo, para tu hijada, para las chicas y para Paulita. ¿eh? Un saludo grande para todos. Siempre saludamos. Bueno, no tenemos que dar una noticia no muy agradable, quizás obviamente ya lo saben perdido un grande del folclore argentino en un acontecimiento sucedido el día de eh, hoy si no me equivoco así que bueno un homenaje para el señor Facundo Cabral que bueno que fue en un confuso episodio del cantador argentino Facundo Cabral fue asesinado a tiros en la madrugada de hoy en la capital de Guatemala cuando se dirigía hacia el aeropuerto internacional de la Aurora Aba, para abandonar el país Bueno, Cabral había salido de un hotel de la zona oeste de la ciudad de Guatemala tras cumplir una presentación artística y se dirigía a, a dicho aeropuerto. El hecho ocurrió alrededor de las 5.20 hora local y tuvo eh, en lugar de las inmediaciones de llamado Boulevard Liberación una concurrida vía que, que conecta el aeropuerto eh, pero que bueno, a la hora del ataque estaba prácticamente vacío. Cabral a los 74 años fue, iba eh, acompañado de su presentante David eh, Llanos quien sufrió heridas. Eh, bueno, por, eh, por el empresario artístico y, y el empresario artístico nicaragüense Henry Farina. Así que bueno, un pésame para la familia y un homenaje para el señor Facundo Carral, un grande del Folclore Argentino. Eh, eh, por cierto, siempre defendió sus ideales. Y lo hizo tan fuerte. Que seguimos con los mensajes que siguen llegando a los 11 38 84 43 96 11 38 84 43 96 Bamify y Vila Rochita o también lo puedes hacer a wwwradiomalvinas 939blogspotcom Tenemos un mensajito, dice, hola soy Matilde, dice, está buenísimo la radio, dice, qué buen tema de Criden, ¿eh? Bien ahí, sí, gracias Mati. Tenemos otro, dice, hola soy Facu, dice, qué bueno que estás, dice, yo te estoy viendo. Eh, tus fotos y los de la Prisión ahora en el Facebook. Así que saludito para vos Didi, y yo. Muchísimas gracias, un saludo grande. ¿eh? Ahí tenemos otro, dice, soy Cami, que bueno que está el programa. La verdad, genial, genial, genial. Sí, ¿eh? eh, gracias Cami. Gracias. Ahí te saludito para los que me están mandando, mandando mensajitos. ¿eh? Bueno, ¿te acordás que te dije que viene Mega? Bueno, el miércoles 9 de noviembre falta una bocha, pero, pero, pero, pero, ya no hay más entradas, excepto algunas que otras plateas. Y no sé, va a tener que hacer como cinco shows porque se terminan el toque. Así que el miércoles 9 de noviembre, Megadeth en el Estadio Cubierto, Molinas, Argentina. Ya para el campo del primer show no hay más. Así que vamos a esperar que salga el segundo show y el tercero y el cuarto y no sé cuánto más. Bueno, sabía que si te gustan los Guns el 8 de octubre va a estar presentándose Como presentado China Democracy En el Estadio Único de La Plata Y también, saladitos, saladitos ¿eh? Aquí me están preguntando en el fake, ¿cuál era la fecha del Limbisky, Del Limbisky el primero de agosto Y estaban como 240 mangos o algo así la entrada. Puedes adquirirla en ticketek.com.tv. Regalo de mi cumpleaños, ¿no? Anticipado. Eh, eh sí. <risa> Roger Water, ¿no? Por casualidad, si no sabía. Así que bueno, que sí los rumores eran reales, y confirmaron la fecha para la presentación de Pink Floyd en la Argentina el 7 y 8 de marzo de 2012. ¿eh? Así bueno, bueno, el año, el año que viene, pero bueno. Al que le gusta, que es fanático, no le importa. Lo importante es que venga a disfrutar de Pink Floyd y el señor Roger Water. Quiero seguir, quiero continuar con el señor más grande del rock argentino, Papo. En AeroBlues. Papo y amigos. Vamos a buscar la luz. La presión rock. Que tu peco, siempre nada. sucede si una Si esta todo mal. Roche, ponete las pilas, eh. Lo entrando las empanadas. Y te estás haciendo la dolou. Mira ¿Quién habla de ponerse la pila? ¿Para qué hablaste? ¿A qué hora llegamos a la presión roca, eh? Yo un día te voy a, te voy a traer horcando, así como una boceguita te voy a traer. Llegamos a las 13, justito, justito. Siempre al límite, siempre al límite. Chu, era menos cuarto y estábamos en mi casa. <risa> Yo lo tengo que matar a este chico. No, no, no, no, no. Mamá mía. Esto bueno, ya estamos ya estamos relajados, ya tomamos la segunda hora. Y ya está. La segunda hora, ya fue. Y se va la gente muy buena el programa y dice, ¿me sabrían decir cuánto salen las entradas, ¿sí? ¿viste? Drive. Y si la venden, dicen locuras sí, de morón. Vamos a averiguar, ¿eh? Te lo vamos a averiguar. No lo sé, pero vamos a averiguar. Tenemos otro, dice, pasen el tema de Eric Johnson, Cliff. October, dice. October, bien. Dale, yo puso. bueno bien. volvemos a tomar nota, ¿eh? Dale, dale. Hola Rochi. Hola. <risa> Aflojá con la empanada. No, eh, estaba, estaba lejos, por eso la sí. Chu, pasa un mate. Copate. <risa> <risa> Mira, Chu, che que salude Chu. Vení Chu, saluda. Vamos a echar la voz de Chu. Una entrevista exclusiva del señor Chu Operador. Vení Chu. Qué re buena onda, siempre se copa con nosotros. eh. ¿Cómo es David? ¿Cómo es David ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Tú acá, a... trabajando un poquito? ¿Vas a ir a ver a Linbiske? Sí. ¿Cuándo? ¿El, primer el primero año. de agosto? Hoy. Sí. Tener sí. la entrada ya? Sí. ¿tata, tata, Ni tata, yo tengo tata. la entrada? Sí, ¿Yo, yo tampoco. Tata. <ríe> tata, ya, no, gracias a mi hermano que me regaló la entrada. Bien ahí, agarrame el hermano, el secopo, le hace copo y le regala la entrada a Linbiske. Eh? <música> Chilo, ¿no, no te colgues. Yo quiero la entrada. Pará, déjame digerirlo un poco, pará. Doscientos setenta Bueno, resta también dar información del Pepsi Music. En el Pepsi Music 2011 que contrago la presencia confirmada de Snow Patrol, Primal Scream y Katy Perry. que viene la sedilla de bandas como Red Hulk, Chili Pepper, Aerosmith, Guns N' Roses, Shoah y muchos otros, tantos más, Slippler, Sifting Of The Down, Limbisky. ¡Pah! Es una segunda mitad de año cargadísima. Así que no sé, Puntaguita. Y quiero continuar, quiero seguir con lo más grande del rock argentino, con unos históricos. Vamos a hacer un 2 por 1 ¿Sabe quién? Dedicado para el amigo, dedicado para, para el no, para, para el blusero. Ya no sé cómo decirlo, el blusero al manager. De sport, de Vamos a hacer un 2x1 de las pelotas, la de la sport, de la que ni siquiera hacen falta presentación. Lo no mandamos de uno. A disfrutar un 2x1 de las pelotas. Sueño más viendo al tiempo pasar I'm uh -huh. la pelota dedicado para el lucero manager eh está lanzando que fuimos a verlo con la rochi rochi sí sí estoy acá informándole a la gente de Córdoba que sí se puede escuchar por internet eh espera sí, sí. dos segundos ha pasado la pelota para qué y hola qué tal en un 2 por 1 que nos debíamos? Ahora sí, ahora sí tengo, aquí está el Blue Zero, el manager ahí que nos está dando siempre información, dice, gracias por los temas, acá vino Gustavo, el Pikachu, está comiendo, Pikachu, Pikachu, está comiendo ahí solito para Alan y Rosy, para el futuro sobrino que se viene, después te dice, decir que, que es una gran banda, dice, con muchos recuerdos de Alejandro Sokol, Sokol. ahí está, el primer cantante de las pelotas, ¿eh? Bueno, y hablando de las pelotas, el 13 de agosto, en el Estadio Cubierto Maldivas Argentinas, puedes ver a las pelotas. Eh, que sigue vigente, por más que no te Sokol, sigue vigente las pelotas. Sigue siendo una gran, enorme banda. Eh. Y si querés eh, comprar en tickettech.com, 80 banquitos de la entrada, en el Estadio Cubierto Maldivas Argentinas, las pelotas de sábado 13 de agosto, 20 horas. la cena de heavy metal que podríamos decir el quinto o el sexto grande del heavy testament va a estar presentando el miércoles 17 de agosto en el teatro de flores así que si te gusta el heavy y si te gusta testament el miércoles 17 de agosto podrás verlo en el teatro de flores Ticketek.com la entrada 150 pesos una billucha El sábado 16 de julio, nuestros amigos de la Guille, la Guillermina Rock. Va representando el Mariano Acosta, 13 flores. En Pana Rock el 16 de julio, 20 horas. Puedes adquirir las entradas, 20 pesitos en locuras de 11 flores, Morón y Belgrano. Juan Lázar Rock 25 Mayo 178 Morón Esta banda grande del oeste amiga de la presión rock y Hablando de grande quiero continuar con uno Que siempre siempre cuando podemos lo vamos a ver aplanadora del rock, el de su nuevo álbum Amapola de 66. Ahora que pasamos la pelota tenemos que pasar dividido, ¿no? Está doled lindada de sumo, esta otra gran banda histórica argentina. Muerto a laborar. La presión rock. När t referred upp till am We get so no no no one knows nadie sabe o si sí sabe Un montón así que a la chapa que nos falta muy poco dale, dale, eh. Dale, dale, escuchando malo. la gente de Córdoba yeah, hey, Online en la presión Escuchando desde Por internet Hacia todo el mundo Y en especial a la ciudad de Córdoba La presión rock vamos, vamos Claudia que entiende todo lo que es internet ¿eh? Si bien, no iba a marse Bien ¿Qué comadre vos. Vamos Carlos Paz ¿eh? anda a laburar eh. ¿Tenemos? Un saludo para Marce, un saludo para las nenas, un saludo para Medijada, Un saludo para Pablito, un saludo para, para Flori y para Anto Hay un mensajito dice Gobre ¿Cómo estás amigazo? Soy Javi de Locuras Musicales Mando saludos a todos, a ustedes, a Chu y Vigaboy Se paséme algo de Pantera ¿no sí? pasamos Pantera dedicamos Javi Te extrañamos acá con los mates O sea, no es que... A ver, pará A ver, a ver, me explico El, el Chu está haciendo mate, está bueno Pero extrañamos a Javi también Tenemos otro que dice, hola, soy Marcelo Río, pasá algo de nirvana muy buen programa, Marcelo, el amigo del compañero, co-compañero de, de ah, Javi. Ah, sí, sí, sí, sí, Marcelo. Estuvimos escuchando. Era, ¿Cuándo fue el era, jueves? El martes, ¿no? No, oh, no, el jueves, jueves, me parece. No, qué sé yo, ¿no? Bueno, jueves viernes estuvimos escuchando que salía al aire, así que un besito enorme para, para ellos, ¿eh? Gracias, saludo grande, ¿eh? ¿Eh? Que se nos va la hora, ¿eh? Dice, Marcelo está laburando Gracias Guillo, vos padrino, laburáis ¿Eh? La presión para todo el mundo Metemos un temita en el medio ¿eh? Antes de irnos Voy a dejar con The Hype to stay I told you so ¿Para quién? ¡Ah! ¡Para Hernán! ¡Hernán Adel el, el Meiji! ¡Vamos el Meiji! Lo extrañamos! ¡El fotógrafo y la presión! ¡Hay saluditos también para Griselda, para Ariel también, el otro Meiji! Eh, ¡Saludos para todos, ¡Seguro sí. está diciendo porque yo me voy en el del radio! Así que hay saluditos para ellos y un beso enorme. Te extrañamos! Eh. Tengo saluditos a quien dice... Sí. ¡Oh! Dice, voy a ir al Orfeo a verlos en agosto. Está hablando por Rata Blanca. Dice, si podíamos pasar algo. Y Marce, se queda dinero Se queda en por todo. <ríe> Después también un saludito para Kevin Alexander, la gente del Talita que está escuchando. Un besito enorme para mi Bebo. eh Un saludo enorme. ¿eh? Después dice, gracias por saludarnos en la radio de Guille Roche. Dice, está buenísima la radio. Dice, besate desde parte de nosotros, Claudia Borrego. Gracias. Estamos en el Chapetín porque ya nos estamos yendo. Acordate que la presión rock es el sábado que viene de 13 a 15 horas, obviamente, por Malvinas, 23.9. Un beso enorme para todos. Yo me despido ya, eh, Ibi Rochito con el martes con lo que es cumbia y reggaetón. y El día martes de 19 a 21 horas, ¿eh? Saludos para Javi y Marcelo que están escuchando, ¿eh? Bueno, gente, nos tenemos que ir. Espero que lo hayan pasado bien. Esa era la idea. Se distraigan un ratito que sean un poquito más felices. Déjense hinchar las pelotas con la depresión. ¡Gracias Chu por los mates! ¡Gracias, Chu por los mates! Me hiciste re feliz. Chu, <risa> Chu está feliz. Chu está feliz. Bueno, ahora sí, le mando un fuerte y gran abrazo. Los espero el próximo sábado. Espero estar.. Se haga el tonto y venir, el próximo sábado De 13 a 15 horas Acá en La Presión Rock Por FM 93.9 Te Voy a dejar con una de mis bandas favoritas Yo Voy a dejar con Ray Seguin de Majin Para terminar este día Yo Voy a dejar con Freedom Y un fuerte y gran abrazo Chau Chau